Claudio Abruj, el ministro de Derechos Humanos de Nación. Nosotros tenemos una, una agenda federal de Derechos Humanos que es lo que nos pidió el Presidente de estar presente en cada una de las provincias. Ya desde el 10 de diciembre he recorrido casi el 70% del país y hoy nos tocó la, la provincia de, de La Pampa, estamos aquí en Santa Rosa muy contentos, hemos firmado un convenio en donde, sobre derechos humanos en donde todos los temas que nosotros estamos trabajando en esta Agenda de Derechos Humanos que tiene que ver con pueblos originarios, eh, protección de derechos, promoción de derechos, formación en derechos humanos, violencia institucional, multiculturalismo, diversidad sexual, para aportar todos los recursos humanos en cuanto a formación y capacitación para que la provincia también pueda desplegarlo. De hecho ya venimos trabajando en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos local Y realmente conocer y conversar, hemos estado en la escuela hoy en la mañana dando una, una charla sobre bullying y ciberbullying, que es uno de los graves problemas que atraviesa la Argentina, eh... así que interiorizarnos de todas las problemáticas que tenían que ver con derechos humanos aquí en la provincia. ¿Incluye el tema del de actual este convenio? El Atuel, eh, nosotros hemos incorporado en la agenda de derechos humanos medio ambiente, tal como lo pide Naciones Unidas, nosotros estamos eh, totalmente contestes con el, eh, lo que se llama el programa 2030 de Derechos Humanos de Naciones Unidas donde medio ambiente y agua está considerado como un derecho humano. En ese sentido hemos aceptado de buen grado esta invitación de la Secretaría de Derechos Humanos de, de La Pampa para sobrevolar el Atuel, toda vez que, reitero, el tema del agua es un tema de derechos humanos, el desplazamiento de la gente a causa de esto es un derecho humano. Nosotros tenemos como un objetivo fundamental el trabajo con los pueblos originarios y sabemos que las consecuencias de la tuel ha traído consecuencias con respecto a los originarios y hay restos arqueológicos que ver y incidencia que vamos a conversar hoy con los intendentes allí así que es mirar es conocer in situ y después de nuestros recursos tratar de ayudar a que las dos provincias se encuentren porque este es un tema que involucra a los argentinos. ¿Qué piensa que Mendoza discrecionalmente corta el agua cuando lo necesita y suelta abruptamente como hizo este año cuando no lo necesita? Yo, yo no quiero opinar sobre el, el, estas cuestiones, no, no me compete en este momento. Yo lo que abogo, como lo pide el Presidente, es buscar las soluciones a todos los conflictos, entender cómo están planteadas las situaciones y ayudar cada uno en su instancia y toda vez que está en la Corte Suprema y la justicia que tiene que, que dirimirlo. Sí, en cambio, ese me... de estos días se conoció justamente eh, la recuperación del Nieto 121 por parte de la de la de Mayo, usted estuvo participando creo de la conferencia de prensa? Yo estuve participando en mi carácter secretario de derechos Humanos ayer con, con Estela de Carlotto, yo hablé el día antes de ayer con, cuando se dio la noticia con Claudia Carlotto que bueno, al día siguiente tuvo que pasar por el trance que su ex marido, papá de sus hijos falleció en un trágico accidente, me comuniqué con, con Estela también y ayer participé y lo que digo, si esto es una celebración de la vida eh, que hay que ponderarlo en su enorme medida porque es la vida que le gana al terror y a la muerte que se instaló hace 40 años, que quisieron instalar hace 40 años y que nos hace muy bien a la democracia Y esto reafirma nuestro trabajo con la CONADI, la quien yo soy presidente por mi cargo como Secretario de Derechos Humanos, y el compromiso que tiene el Gobierno Nacional en lo que respecta a política de Estado de Memoria Verde y Justicia. Hay funcionarios que han sido críticos con la anterior gestión del Kirchnerismo. Usted que cuando, cuando dice herencia recibida, ¿cómo, ¿cómo está su área? A ver, eh, obviamente que hay cosas para criticar. Nosotros tenemos, cada gobierno tiene su impronta. Nosotros estamos trabajando fuertemente en una reorganización de la Secretaría de Derechos Humanos, hemos ampliado la agenda como lo comenté recién, que tiene que ver con muchísimos temas y aquí es ayer mismo Estela lo planteaba de las enormes deudas que tenemos en Argentina de Derechos Humanos, que no fueron tan bien atendidas durante la gestión anterior. Estamos trabajando fuertemente en la sistematización y poner al día todo el padrón de las leyes reparatorias que hay una deuda pendiente, hay más de 27.500 expedientes que quedaron sin tramitar, que yo he heredado. Nosotros encontramos una, una secretaría donde faltaban absolutamente sistemas de trabajo, procesos, organización, y estamos trabajando en esa dirección. Pero, ¿cómo, ¿Cómo te había dicho que uno de los reconocimientos que hacía justamente la Argentina anterior había sido la política de derechos humanos? Ahora, a ver, lo que el Presidente dijo, y esto hay que ponderar, muy bueno que usted lo trae, porque uno de los prejuicios que se habían instalado sobre nosotros era que no íbamos a trabajar sobre derechos humanos y el Presidente abrió su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas reconociendo el aporte que ha hecho y sintiéndose orgulloso de pertenecer a un país que ha hecho muchísimo por los derechos humanos. Lo que está diciendo es la Argentina y nosotros tenemos que reconocer que desde el advenimiento de la democracia se ha hecho un avance enorme en derechos humanos, no es propiedad del gobierno anterior, no es exclusivo... Del, del gobierno anterior. Cada gobierno ha dado los suyos y cada gobierno tiene pasible de críticas, como seremos pasibles de críticas también nosotros en el futuro. ¿Cómo tomó las críticas de Ebe de Bonafini? ¿Cuál de ellas? Eh, que dijo que era el gobierno de Macri y parecido al de Mussolini. Una barbaridad. Uh -huh. Una barbaridad y realmente que... Eh, bueno, ellas, cada uno tiene que hacer cargo de, de, de lo que dice pero bueno, es un exabrupto más de los que estamos acostumbrados, lamentablemente, de la señora Bonafini. ¿Es ¿Usted importante cree que... saber el número de desaparecidos? Siempre es importante, obviamente que sí. Y yo lo planteé muy bien, yo creo que tenemos que sacarlo de la discusión ideológica y de la discusión política. Esto con el tiempo va a ser un, un, un análisis, como ha pasado a lo largo de la historia en otros procesos, de los historiadores, de los académicos. Y creo que no se debe maltratar ni, ni plantear una discusión ideológica el tema de, de los desaparecidos como se los quiso instalar, toda vez que el, el número de 30.000 es un número obviamente simbólico y emblemático que la sociedad abrazó y hay que respetarlo como tal, donde uno, diez o 30.000 tiene el mismo valor. ¿Y ¿Por qué cree que hay que despolitizar esta cuestión de los derechos humanos cuando justamente es una cuestión política los derechos no. humanos? Yo cuando hablo de despolitizar, lo que estamos planteando es que no debe ser adjudicado como propiedad de ningún partido político. Sí, yo acá, y está la crítica, el kirchnerismo no fue el dueño de los derechos humanos, el kirchnerismo no fue el dueño de los juicios de deshumanidad. Los juicios de deshumanidad comienzan, y hay que hacer un reconocimiento, al gobierno de Alfonsín con la democracia. Ese juicio de la Junta fue el que posibilitó más allá de todas las interrupciones que hubieron, que el presidente Kissinger pudiera volver a ponerlos eh, a disposición y que se estén ejecutando. ¿Derogando de vida punto final? Correcto, por ejemplo, por ejemplo obviamente, obviamente, obviamente que sí. Entonces yo digo, terminar, cuando hablamos de no politizar, uh -huh. tenemos que entender que los derechos humanos son muy amplios, son de la gente y para la gente, no son de un gobierno. Y lo que nosotros decimos es que el gobierno anterior se hizo, o sea, quiso apropiarse de esa agenda de derechos humanos como si le fuese propio y como si la historia hubiese comenzado con ella. El ministro Abruj, hablando.